Hola mi princesa caribeña, ¿cómo estás? Nuevamente te estoy grabando esto para que me tengas un poquito más cerca de vos. Ahora tenía un poco de tiempo, así que te estoy grabando, mi amor, mi vida, mi cielo. Me encanta cuando chateamos todas las noches. Ya tres meses, me parece algo buenísimo que podamos seguir hablando en tres meses. En estos tres meses hemos dialogado bastante, creo que nos conocimos un poco más cada uno, mi amor. Aunque faltaría vernos, obviamente, por eso... Te prometí enviarte la cámara web para que en Puerto Rico me puedas ver y yo te pueda ver también y tener un diálogo un poquito más cercano, diríamos, cuando nos podamos ver, mi amor. Y también, obviamente, vas a poder llamarme y podremos hablar un poquito más que 30 segundos, ya que de una cabina todo es posible. Me llamás y podemos hablar tranquilamente. Y bueno, la cámara será sin dudas algo muy importante para que podamos vernos por eso te quiero regalar eso y de paso por tu cumpleaños mi amor y por estos tres meses de amor y de amistad que me diste y que me encanta y que me gusta mucho y me encanta saber que estás y que existís mi querida luz, mi vida, mi juntas. y cuando te digo que me gustaría que seas mi esposa me encantaría, es un deseo que bueno quién sabe si se cumpla o no pero simplemente con vernos yo creo que ya estaría muy conforme el poder verte, sentirte acariciarte, es lo más importante me encanta, te dejo un beso mi amor, seguimos hablando como siempre obviamente habrá muchos más audios y bueno, sigamos chateando en nuestras noches, te quiero muchísimo como siempre, lo sabes muy bien te extraño sos muy linda, sos hermosa sos una gran chica y tu león es todo tuyo mi vida